Escuchamos, hermano, la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, ¿me q u i s Tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle de qué manera de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Por la gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hermanos, pues estamos en esta mañana para alabar, bendecir y glorificar a Dios por sus múltiples bendiciones derramadas sobre nuestro pueblo, sobre cada uno de nosotros. A poner también, venimos a poner también, en manos de Dios, nuestros planes, nuestros proyectos, pensamientos, nuestro quehacer de todo el día, nuestro trabajo, nuestra propia vida. e t c pues hemos escuchado en, este, la, en esta lectura cómo Pedro, Dios le, le habla y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? No es una pregunta tan fácil de responder, ¿por qué? Porque dice una frase por ahí: ¿vale n más? Los hechos que las palabras. ¿Sí? Y el Señor le está preguntando a Pedro si le quiere, si le ama, si está dispuesto a comprometerse con él, si está realmente dispuesto a seguirle con fe, amor, experiencia y esperanza. Le dice tres veces. Ya la última vez, pues Pedro, totalmente le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Dice: Apacienta, apacienta mis ovejas. El Señor puso su confianza en Pedro y por eso le delega un poder s í divino, s í le concede. Por eso, Eh, Pedro, di, Jesús le dice a Pedro de qué manera tendría que morir. Como dice, ahorita puedes hacer lo que quieras, estás joven, subes, bajas, pero ya cuando estés grande de edad, a donde quieras ir, ya no vas a poder ir, porque te van a tener,、eh, como se dice, se refería a su condición de estar preso y de cómo iba a morir. ¿Sí? Le dice:、eh, Tú mismo te ciñes la ropa e ibas a donde quieras, donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Él fue a Roma a predicar el Evangelio, pero allá lo agarraron, lo, lo apresaron, ¿sí? Y lo sentenciaron a muerte. ¿Cómo murió San Pedro? A ver si se acuerdan. Exacto. Él se sintió tan indigno de morir a la manera de Cristo crucificado. Y dice: Sí, voy a morir. Pero invierta en la cruz. Y por eso murió crucificado, pero con la cabeza abajo. Entonces, a eso se refería el Señor. Un día llegarás a una edad en la que donde quisieras ir a, ya no vas a poder ir. Te van a tener que llevar, aunque no quieras. Claro, Él sabía que lo iban a matar. Y no es que no quisiera morir. ¿sí? Él sabía que después de la muerte se iba a encontrar con Jesucristo a quien Él había tratado y conocido aquí en la tierra. Y si se quedaba, pues tendría la misma responsabilidad de propagar la palabra del Señor. Por eso nosotros, cada uno tiene dificultades en su casa de cómo proclamar la palabra de Dios. Cada quien sabe, ¿sí o no? ¿Cómo te cuesta trabajo a ti llevar a Cristo a tu familia? ¿Qué pretextos te ponen? ¿Qué dicen de ti? Y ahí está el trabajo, para que vean que no es fácil ser cristiano. Acuérdense lo que les dije en la plática antier, con relación a mi propia experiencia de mis padres. Mi padre conoció a mi madre en la iglesia, en el grupo de catequesis. De acción católica, pero ya estando allá en su casa, d e s tú, apenas oye las campanas y ya no sabes qué hacer, ya te quieres ir. Y es feo, hermanos. Siento que es feo, ¿por qué? Porque yo lo he vivido de otro, desde otra manera, desde otra perspectiva, de otro modo, pero es feo porque nuestro amor a Dios es tan sincero, tan honesto, tan leal. Que nos organizamos en todo lo que hacemos para estar con el Señor, para darle a Dios lo que le corresponde en acción de gracias. Claro, estamos enamorados de Dios, porque Dios nos escucha, nos, nos atiende, nos responde y por eso nuestro amor crece hacia Dios. He tenido oportunidades en donde las mujeres. comprometidas en la fe, vienen y trabajan y hacen su responsabilidad con las cosas de Dios aquí en la iglesia, y el marido haciendo corajes, pero de celos, de celos. ¿Por qué? Yo le s digo a las, a las que he tenido oportunidad y se los comento, le digo, ¿a quién le viene usted a servir? ¿A quién le vienen a servir? ¿A mí? No. ¿Al Padre? No. ¿A quién? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Sí, pero aparte. Yo trato de sacar que razone, n que razonen Que trabaje, que ponga a pensar. ¿Quién es Jesús? Pues es Dios. Aparte de Dios. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, sí, hijo de Dios, aparte, aparte. No solamente es Dios. Ahí está ya, pero de otra manera, es hombre. Jesús es hombre. Es hombre, quiero que entiendan que es hombre. Entonces, si las mujeres vienen a alabar, a bendecir, a glorificar, a bendecir a todos los cojos de Dios, ¿a poco no le va a dar celos el marido? Porque ¿a quién vienen a ver? ¿A quién vienen a ver? ¡A un hombre! Ahí está, está bien fácil. Vienen a ver a un hombre aquí al Sagrario. Y como el marido sabe que le dan todo, le dan tiempo, le alaban, le cantan, le rezan, le dan tiempo espacio. Y él, como no quiere conocer a Dios, no le importa n las cosas de Dios, le da celos. Eso es lo que tienen los hombres cuando no dejan a las mujeres venir a las cosas de Dios. Celos. ¿Está claro o no? Ahí está. Le digo a las señoras: invítenlo, tráiganlo, díganle. Bueno, si quieres, vamos, vamos, para que veas lo que hacemos, para que veas lo que. Tratamos para que veas qué es lo que hacemos, no solamente yo, sino todos. Y tráiganlo con una vez, dos veces, tres veces que lo traigas. Se va a dar cuenta que no está pensando boberas. Porque aunque sean las cosas de la iglesia, el hombre piensa boberas allá. ¿Ah, ¿Qué tanto vas a ver al cura? Después ponen hasta el cura. ¿Qué tanto p u e s a c a d a Rostro? Le venga el cura, ¿qué cosa tiene a ver? ¿Quién sabe qué dirán también del v i s i o n e r o A lo mejor van a empezar a decir. Dirán, ya nomás al cura, ahora también al otro. ¿Eh? Hay para todo, hermanos. Entonces vean, tengan cuidado. Hayan, le, le digo, traigan a su marido, traigan a su esposo y vean. Y Dios es más grande. Y luego dicen. ¿Cómo cree que ya vino dos, tres veces? Ahora ya nos enoja. e Ahora ya nos m a n d e y dice: Sí, arregla todo. Y、ah, vete. Se dio cuenta qué es lo que hacemos. Digo, ¿pues qué pensaba que venían a hacer o qué? Pues para que vean cómo es la mentalidad humana. Entonces, otros no, otros se quedan con la mujer. Aquí en la iglesia. Y cada vez que hay una reunión con la iglesia, ahí viene la pareja. Ahí viene. ¿Por qué? Porque se saben organizar, porque quiere el marido también, y ya le gustó estar en el ambiente de Dios, y vienen los dos. Y la mujer más contenta todavía. Ah, estoy contenta, porque ahora sí, mi marido ya me comprende. Y es más, Él es el que viene. ¿Sí? Pues vean, San Pedro. Sabía el compromiso que tenía de predicar a Cristo, pero él sabía que iba a morir. Y no le importó porque sabía que le amaba. Porque dicen más los hechos que las palabras. Acuérdense de la lectura del apóstol Santiago, que dice: Tú puedes decir que tienes fe, pero yo te digo que tengo obras. Porque con mis obras te demuestro la fe. ¿Sí me explico? Muchos allá dicen que tienen fe. No, yo soy católico. Yo, como quiera, soy católico. a y ¿eh? Pero nunca vienen a misa, nunca vienen a la oración, nunca vienen a la hora santa, nunca vienen al rosario, nunca vienen al Vistal i Santísimo. No, pero soy católico. Es fe. Pero, ¿cómo se demuestra la fe? Con las obras, en las acciones. Otros dicen: No, yo no voy porque allá por los que están más metidos son los que. Y si, a veces sí es cierto, hermanos. A veces los que están más adentro son los que hacen más feo. O hacemos más feo. Pero no todos. Yo le digo a la gente: No todos, no todos. No copies lo que menos debes copiar, copia a los que realmente están trabajando y haciendo algo significativo para la gloria de Dios y para tu salvación. Eso sí, copialo, no a otros. Pues hay de todo, hermanos, pero sigamos trabajando por el reino de Dios en las acciones. Sobre todo en las obras de misericordia que no hacemos. Son c a t o r c espirituales i e e e t s y siete corporales. Las corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ¿Cómo? dar posada al peregrino. Enterrar a los difuntos, eso son s obras de misericordia corporales que los hacemos a veces. Ahora los espirituales, corregir al que se equivoca, soportar los defectos del, del otro, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca. ¿Cuál? Perdonar las ofensas, consolar al triste, son las obras de misericordia espirituales. Y a veces las hacemos, pero no las sabemos. Debemos aprendérnoslas para saber hasta dónde estamos practicando y viviendo nuestra fe. Pues ese es el chiste de conocer lo, la fe de la Iglesia Católica, para practicarlas, pero también para saberlas. ¿Cómo es posible que el protestante, cuando era católico, nunca le importó conocer la fe? Y conoce la fe católica, pero allá, pero ya no para practicarla, sino para echarle tierra. ¿Sí? De allá afuera para acá. Y allá sí se la prende. ¿Sí? Allá se saben ellos las buenas obras, según ellos, que nosotros predicamos. ¿Para qué? Para que nos vengan a echar tierra. a Que eso no sirve, que no sé qué, que no sé c u á n d o pero ya se lo aprendieron. ¿Y el católico? ¿Sí? Ya les dije el otro día, ellos dicen al, a, aquí a la construcción, templo, tan correctos. Nosotros decimos, vamos a la iglesia. La iglesia no es la construcción. No, la iglesia somos los bautizados. Pero si estamos allá y decimos vamos a la iglesia, ¿qué estamos haciendo ahorita? Reunión, asamblea. Entonces está bien, no nos referimos al templo, pero nos referimos a la actividad. Vamos a la iglesia, dicen los católicos. Bueno, esto es iglesia, reunión, asamblea. Pero la construcción se llama templo, lo cual ellos Hablan correctamente. Vamos al templo. Muy raro que el católico diga, vamos al templo. A veces hasta ni quiere decirlo así porque se siente protestante. No, no hay por qué. También le podemos decir templo porque nos referimos a la construcción. Bueno, hermanos, sigamos trabajando nuestra vida de fe católica en las acciones. Aunque sabemos que vamos Aborir, debemos estar ya preparados para poder presentarnos delante del Señor con aquellas obras y acciones en la vida de la iglesia que nos ayuden a santificarnos con los sacramentos.